Bueno, estamos acá en el refugio la Candelaria, en San Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Mónica Macri. Bueno, el refugio hace 15 años que estamos acá. Esto se fue logrando de a poco. Cada vez había más animales en la calle. Bueno, yo eh, lo hago de los 8 años de edad. Eh, Siempre fui luchando por los animales en la calle y bueno, se dio gracias a mi esposo que me regaló la casa quinta. Pude lograr mi sueño de, de ayudar a los perritos y bueno, eh, así se fue formando todo. Y bueno, ahora tenemos en este momento 115 animales. El domingo vamos a hacer un evento donde podemos, vamos a llevar algunos perritos adultos. A ver si tenemos suerte que alguien pueda dotarles de darles una familia con responsabilidad porque ellos son muy mimados dentro del refugio. Nosotros no tenemos ni caniles ni cadenas, conviven todos juntos. Gracias a Dios no hay peleas. Eh, se trabaja mucho con los animales con el concepto de decirles que, bueno, que tienen que ser como hermanos y sin peleas. ¿Y por qué se llama La, la Candelaria? Candelaria se llama por una perrita que tuvimos 20 años que se llamaba Candelaria, uh -huh. eh, ella murió a los 22 años, eh, fue la primer perrita que ingresó al refugio y bueno, entonces en eh, honor a ella porque uh -huh. fue una perrita muy noble, encontrada en la calle con un muy mal pasado, eh, fue Candelaria que pusimos el nombre. Uh -huh. ¿Con qué se sostiene este lugar? con la donación de la gente. Uh -huh. eh, si querés contarnos cómo podemos... Acercar... podemos, podemos eh, pueden ayudar trayendo alimento, que es lo más necesario. Uh -huh. Después, eh, sábanas viejas, acolchados viejos, que ya no usemos. Sábanas, eh, toallas, toallas en este momento que es necesario para el baño de ellos, que empieza el calor. Eh, bueno, champú, eh, uh -huh. eh, eh, todo lo que sea de limpieza. Eh, bueno eh, Cartón diario Para el que no pueda donar otra cosa eh, Siempre hay alguna forma De ayudar A gente que se acerque ayudándonos ayudarnos a vender rifitas eh, Estamos ahora con la canasta navideña ¿Sí? Para poder recaudar fondos Porque siempre hay alguna operación para hacer Algún animal que necesita ser, ser operado Nosotros tenemos Varios discapacitados eh, Por suerte no usamos pañales Pero bueno, eh, siempre hay algún discapacitado que tenemos que ingresar. Ahora empezamos con el asunto de las bicheras en la calle, así que hay que hacer lugar. Por favor, pido adopción, porque necesitamos hacer lugar para que entren otros animales enfermos. Ya ellos están curados y necesitan de una familia. Uh -huh. Bueno, muchas gracias y te felicito por el trabajo que estás haciendo. Y bueno, recién me asombré de todos los perros que ahí están hermosos. Sí, gracias a Dios, están muy bien, están gordos y recuperados de todo mal. ¿Qué consejo le daría a alguna familia que, que quiera tener un perrito? Que... Castrarlos sobre uh -huh. todo, castrarlo para que no se reproduzcan tanto machos como hembras, eh, hay que castrarlos y tenerlos... Eh, eh, muy mimados y, y van a ver los resultados de un animal, y que no compre, uh -huh. por supuesto. Por supuesto, verdad. que, que Primero que nada que no compre, porque te va a dar mucho más cariño un animal de la calle que puedas recoger. Ellos saben agradecer. Uh -huh. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted